MUNDOFONÍAS Mondofonías. ulla portina privisco manno nella riviera e la gira senza prospetto Ballare la BC Dok! Cusenza, mi fa mica la mossa di Tarantà. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a navegar por las músicas fascinantes de nuestro planeta. Y en este caso nos dirigimos a Italia sobre todo hacia el sur de, de, de este país, para descubrir músicas fascinantes que se están ahí haciendo a partir de las raíces tradicionales, pero con elementos muy innovadores, como estamos comprobando ya con la música de un grupo ya conocido aquí en Mondofonías, como es Mascarimirí, a quienes escuchábamos en esta balcánica pizzicata. Forma parte de uno de los recopilatorios editados por la región de Puglia, o Apulia, como se suele decir también en, en castellano, en el sur de, de Italia, y que está promoviendo pues, toda la música realizada en toda aquella zona. También nosotros estamos recién llegados de por allí, de participar en el Medimex, una feria musical que se celebraba en Bari en los últimos días del mes de noviembre y que bueno, pues nos ha servido para conectar con muchas de las cosas que se están realizando por allí. Entre otras cosas, pues, saludar a nuestros amigos de Mascar y Midi, que como decía, pues abren esta edición de Mundofonía, es un programa que realizamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. En este caso, pues me toca a mí estar aquí solito, a Juan Antonio en, el, en los micrófonos, pero desde luego estamos aquí los dos en espíritu y corazón. Y vamos a seguir explorando maravillosas músicas del sur de Italia, ahora la oficina Zoe, con colaboraciones africanas en esta pizzica tarantata. proyecto que ya conocemos, era lo que sonaba este proyecto Tarantanera, Taranta Negra, la música del sur de Italia realizada en combinación con músicos africanos como Baba Sisoko, Mamani Keita Surajata Diabate, colaborando con este grupo Oficina Zoe, uno de los más destacados que practican estos géneros musicales también forma parte de las selecciones musicales realizadas por Puglia Sounds el un poco el sello, podríamos decir, o la marca de la música de la región de Apulia, la región de Puglia en el sur de Italia. Y si estas dos piezas pertenecían al volumen dedicado a la World Music, por así decir, nos vamos ahora al volumen de Jazz, que también tiene cosas interesantes. Normalmente el Jazz es un género que nos apasiona aunque en este programa pues normalmente ponemos también músicas con algún otro tipo de, de raíz. No es una cosa que habitualmente suene demasiado. Pero vamos a escuchar una cosa bien curiosa que aparece en este recopilatorio de Jazz. Se trata del cuarteto de Livio Minaf Livio Minafra Quartet, esta pieza llamada Surprise desde el recopilatorio Pulla Sounds Jazz.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 Seguimos en Mundofonía, seguimos en Italia, seguimos en el sur de este país del cual pues, recientemente arribábamos de nuevo aquí a, a nuestros micrófonos viviendo desde Bari, desde el Medinex y trayéndonos músicas muy interesantes. Esto que escuchábamos es algo que os sonará familiar, especialmente los amantes de la música antigua, las cantidades de Santa María, pero las que están dedicadas a la temática del Adriático, de Bizancio, de la zona del Mediterráneo Oriental, interpretadas por el ensemble Calixtinus y un grupo vocal muy curioso de aquellas tierras llamado Farawala. La pieza que hemos escogido es la cantiga número 28, todo lugar muy bien que sonaba así en esta interpretación Farahuala es uno de los grupos que estuvo actuando en este Medimex de Bari, en el sur de Italia recientemente y que no en Mundofonías, creo recordar sino en nuestro anterior programa, Mapa Mundi sonó bastante con el último disco que ellas han publicado, ya que es un cuarteto de voces femenino, que está acompañado también por excelentes músicos, por cierto eh, aquel disco se llamaba Sospiro y ellas desde entonces pues, no, han no han sacado material nuevo pero sí nos han adelantado algo de lo que será su nuevo disco, una maqueta que contiene piezas como esta, lo estoy sacando aquí, lo estoy trayendo porque es un formato curioso, incluso con una, una especie de guindilla aquí incorporada. Vamos a escuchar la pieza llamada Shatavin, es una, la temática del nuevo material de este grupo de Farawala, son conjuros para remediar los males, como vamos a experimentar, desde luego, notando una gran mejoría en nuestras condiciones y facultades escuchando esta canción.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 Trinitate, o oh dolce madre de miseri, cordia, Gesù Cristo collo core aperto, concedeme la grazia che a te prego e te cerco. O oh, Trinitate, o oh dolce madre de miseri, Lucio non avisto, c'è biscepi, c'è le visce sosce di me, c'è Santa Santa della Trinitate, oh dolce madre di misericordia, Gesù Cristo con l'ocore aperto, concedeme la grazia che te prego e te cerco, oh та Ci governi, ci parlo papo, questo pariere che sta la passata, come la cantigia do e che sta domani, non ma siete che sta una marca nuove La grazie charco. Pues ahí teníamos el anticipo de lo que serán las nuevas canciones, el nuevo disco, el nuevo trabajo de este grupo que también viene de la ciudad de Bari, del sur de Italia, Farahuala. Estas cuatro cantantes que interpretan pues con esta pasión y esta emoción las músicas en este caso relacionadas con remedios curativos sanaciones, conjuros y demás magias. Seguimos en el sur de Italia, seguimos en Puglia en la parte sur, sur de la región en la parte de Salento para escuchar a este grupo dedicado A la música tradicional de aquel territorio, Aria Corte. El disco se llama Desira y de él extraemos esta Pizzica di Cosimino. A scaga le da muna pareti, a scaga le da muna paretti, azemeroni, aczemmeroni, aczemer ogni giuria ciporno, a ciporno, ca ciporno, azemeroni giuria cipono, di gunnetta di caliga, non O netta di celi cedò mattinido cedò domma da dopo ma da ma da dopo cedò mattinido domma da dopo A ga mio di nodo della settimana, di di cardia di sciizzi, di cardia ga di, di cardia che guegno yema, che guegno yema, che guegno yema, di scizzi di cardia che guegno yema. Aga mia spro aga mia spro Жити, кардіо дишити, дишити, кардіо, дишити, кардіо, що ризка сими, що ризка сими, i giardini i cazzi cacciatori de sti giardini a quinto non si gode a quinto non si gode chiuda quinto non si vuole più, si più cacciare che cacciare che cacciare, cacciare a quinto non si gode che cacciare La larveri castano a sticardini, a larveri stanno a sti giardini la cecchi non si fanno la cetti non si fanno più, la cecchi non si fanno più masonare, più masonare, più masunare, la cerchi non si fanno più masonare, la vie danna tanna con con la mamma che loro per ogni assegola a loro.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 Seguimos entre pizzicas y tarantelas en el sur de Italia, aquí en Mondofonías. Después de Área Corte escuchamos a este otro grupo llamado Scaldia. El disco se llama Maggiescurdate. Se escribe un poco difícil. No es italiano estándar, es uno de, los, de las formas lingüísticas de los idiomas que es curioso, en muchas ocasiones ahí llaman dialectos, aunque son desde luego muy diferentes del italiano habitual pues eso, las formas de hablar de, de estas tierras del sur de Italia Scadia, se llama este grupo acabamos de escuchar la Tarantella Neretina, otra de las interesantes fórmulas musicales basadas en la tradición que nos llegan desde el sur de Italia y que nosotros nos traemos directamente pescadas en el mar Adriático, en las costas de la ciudad de Bari, de donde estamos prácticamente recién llegados aquí en Mundofonías. Vamos a continuar escuchando más músicas que nos llegan de la región de Puglia y en este caso pues una curiosa fusión de esas eh, canciones tradicionales con elementos de dab de reggae y bueno pues ya lo vais a escuchar. Se llaman In Sintesi y esta es la pizzica di Aradeo. Amore no Amor, no E tía, na deve dire a te e deve dire a te quanto de occhio e ma amore amore te mai far tuvare na amore amore te mai far tuvare cade quindici anni mai anni mini mamma e de quindici anni mai fa a e de quindici anni mai fa a tampacire cade anni mai fa a tampacire cade madre padre maga de madre e E madre e padre mai fatta cerrare. E quando vuoi dire qua i va cantando, raga, quando vossire qua i va cantando. E che io densa l'ullietto, io densa l'ulietto, che io densa l'ulietto del rifondo. E nina, ninna, ninna. E l'amore e, si e ninja. Quando cammina fa l'utilongo E quando sei curché entra giù il Quando sei curché entra bianculetto rimane anche rimane anche Rimane anche sciso e ucchi perto E dici che non mi vuoi che non bella Dici che non mi vuoi che non so E carnaura manzi ma cannaura va eninaninanina ed l'amore ci nusava e quantu si brutto de ca janno un lampu brutto de ca janno un e te nevo zavurta te nevo zavurta e te nevo zavurtarlo male che mu iuliano garudo varo mio naria iuliano garudo varo mio e cantora de lu piuru cantora de lu piuru cantora Nina Nina Nina, E tu l'amore, si l'usabeva, E nina Nina, Nina, E tu l'amore ti E nina Nina Nina, E tu l'amore si el grupo InSynthesis nos ofrecía esta curiosa visión de las músicas tradicionales del sur de Italia en clave dap ellos son Eh, también de la región de Puglia, esta era la Pizzica di Aradeo. Si queréis más información sobre estos grupos, ver cómo se escriben los nombres de los mismos, de los discos, de las canciones, lo tenéis o lo tendréis en breve en nuestra web mundofonias.com. Ya sabéis que también nos tenéis en Facebook, nos tenéis en Twitter y en nuestro correo electrónico que es radio@mundofonias.com para comunicar con nosotros en cuanto queráis. Os dejamos con otra música que nos llega del sur de Italia de Puglia. Ellos son Banda Adriática. música enérgica, animosa de la banda Adriática, que nos acercaba a esta pieza. Arriba la banda, llega la banda, y en este caso pues llega el momento de despedirnos en esta edición de Mundofonías. Por aquí estábamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. En los micrófonos en esta ocasión solamente quien nos habla, Juan Antonio Vázquez. Y en la selección musical, en la dirección del programa, en la elaboración, el concepto, el corazón y el alma de, de Mundofonías, pues ambos. Araceli Chigane y Juan Antonio. Os vamos a dejar con, yo creo que es la única música que no llega desde el sur de Italia, si llega desde del país, como decimos aquí, trasalpino, pero en este caso desde Roma, que es donde están ubicados Stefano Saletti y su grupo, la Picola Banda Icona. Ellos han realizado un disco que también han presentado en este Medimex de Bari, que se titula Folk Politic, que son canciones del Mediterráneo con en la mayoría de los casos con, con cierto contenido histórico, social, político, está por ejemplo pues canciones de la de la Guerra Civil Española, está eh, una canción de José Afonso, de Zeca Afonso de Portugal, hay piezas como La estaca de Luis Jacques Y vamos a escuchar una pieza que a mí me parece especialmente emocionante. Está dedicada a la Plaza Tahrir del Cairo, Piazza Tahrir, realizada a través de músicas que bueno, pues están en el repertorio de la gran cantante Uncalzum, la gran cantante egipcia, y que y también recoge esas voces del pueblo egipcio en, en manifestándose en la Plaza Tahrir, un pueblo egipcio que todavía sigue que, teniendo que pelear contra la oligarquía y contra el mal gobierno en estos últimos tiempos como Como bien sabéis a través de las noticias, os dejamos con esta pieza, Piazza Tahrir es la que abre el disco Folk Politic de Stefano Saletti y la pícola banda Icona y con ella pues nos despedimos en esta edición de Mundofonías hasta pronto